ALER, CONTACTO SUR. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, muy buenos días, Latinoamérica y el Caribe. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión matutina de de Contacto Sur hoy miércoles 25 de julio del año 2018 nuestro saludo a la gente buena de la patria grande y más allá le saluda Edwin Rodríguez y hasta ahora vamos con los titulares Nicaragua estudiantes opositores volvieron a marchar mientras que el gobierno dice que la violencia fue financiada Y reacciones por el, el decreto por la cual las Fuerzas Armadas Argentinas pueden intervenir en la seguridad interior. Y Caracas, la cuna del libertador Simón Bolívar, hoy está de aniversario. Bueno, vamos a ampliar a nuestros uh, titulares y vamos a, a Honduras porque la policía de Honduras reprimió a transportistas que protestan contra el alto costo del combustible por ordenes del gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. La policía reprimió a Eh, en los días anteriores con gases lagrimógenos a varios transportistas mientras manifiestan pacíficamente para exigir que baje el precio de los combustibles. El Consejo Nacional de Transportes de Honduras anunció un paro indefinido de las actividades tras no alcanzar un acuerdo con el gobierno para bajar el precio del combustible y evitar así el aumento de las tarifas del transporte del país. Estos conductores piden que se reduzca eh, 84 lempiras eh, al costo actual de la gasolina, mientras que el gobierno de Juan Orlando Hernández propone reducir solo eh, en 4 el combustible para incrementar el costo del pasaje público. Y para finalizar, a pesar de la represión del gobierno, la mayoría de la población sigue en apoyo a las tomas y señalan que la corrupción, los robos al Estado y los lujos de los funcionarios dañan más la economía que la protestas. Esto está sucediendo en Honduras. Y ahora vamos a Colombia porque Osvaldo, Ataques de 51 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remolino Fue asesinado por varios impactos de bala la noche del viernes 20 de julio En la zona rural del municipio de Orito, eh, Putumayo, en Colombia Sicarios lo abordaron y le dispararon en cinco oportunidades Luego de una reunión que se realizó en la escuela local en la que participó Osvaldo y cuyo tema central era la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La víctima lideraba pues desde hace varios años lo relacionado con los cultivos ilícitos y el reemplazo que propone el gobierno colombiano para sembrar yuca, plátano, eh, palma y cacao. Otro líder social cae en la escalada de violencia en Colombia. Bueno, de Colombia pasamos a la ciudad de Nicaragua Nicaragua estudiantes opositores volvieron a marchar y el presidente Ortega dice que no acepta elecciones adelantadas Estos, también hubo una participación de los estudiantes sandinistas quienes marcharon por la paz por su parte Rosario Murillo lamenta el asesinato de 13 militantes sandinistas recordemos que la conflictividad social se inició el 18 de abril cuando el gobierno anunció Una reforma previsional, a pesar de dar marcha atrás con la medida, las manifestaciones se multiplicaron. También se habla de la represión estatal y la violencia en las protestas han dejado más de 300 personas fallecidas. La oposición, por su parte, denuncia el autoritarismo de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo y demanda elecciones anticipadas, mientras que para el gobierno es una conspiración imperialista y por pedido del de Consejo Interamericano de Derechos Humanos se instaló una mesa de diálogo que se encuentra suspendida. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Daniel Ortega en una entrevista para el canal Telesur. Y por tanto, llegamos con toda la intención de volarle la cabeza al sanderismo, extinguir al sanderismo. Y eso hizo que cada elección a la que nos tocó ir durante esos 17 años fuimos a tres elecciones ahí se unían eh, todos los grandes grupos económicos eh, venían los representantes del gobierno norteamericano eh, a decirle al pueblo que no había que votar por el frente porque volvería la guerra con los Estados Unidos era sembrar el temor en la población y mientras tanto grupos eh, Eh, extremistas eh, que no habían sido de la contra que no entendían la paz ni entendían la reconciliación bueno se movilizaban en el campo eh, asesinando san sandinistas eh. y hubo mucho asesinato de sandinistas durante todo ese periodo eh. y el ejército pues hacía su rol eh, cuando como controlar esto esta banda armada que asesinaban también familias campesinas simplemente porque no se prestaban a brindar el apoyo que ellos querían y fueron cayendo también estos grupos eh, que le llamamos delincuenciales fueron cayendo en vínculos con el narcotráfico que opera en las zonas fronterizas y presentándose sí siempre como luchadores por la libertad buscando como Desaparecer al sandinismo. Es decir, no les bastaba tener el gobierno, eh, sino que querían extinguir al sandinismo. Y cuando nosotros logramos llegar de nuevo al gobierno en el año 2007, estos grupos cobraron mayor relevancia. ¿no? A tal grado que los medios de prensa de la derecha los empezaron a destacar como luchadores de, de, por la libertad. Bueno y escuchan ustedes las declaraciones del presidente Daniel Ortega de Nicaragua donde argumenta pues que este tipo de violencia ha sido financiada desde el exterior y basamos a Argentina porque el presidente Mauricio Macri finalmente sancionó el decreto por la cual las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la seguridad interior. Este decreto de Macri no parece casual y se da en el marco de las reuniones del llamado grupo del G-20 y de la instalación de las nuevas bases militares como la que tiene Estados Unidos en varios países de Latinoamérica. En este sentido, para el abogado Ismael Halli, eh, defensor de los derechos humanos en Argentina, eh, viene una ola represiva con la reciente ley sancionada por el presidente Mauricio Macri sobre la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos públicos. Y todo esto, entonces, ellos lo han diseñado con un criterio represivo muy claro, que es llenar de eh, policías, llenar de fuerzas de seguridad, y ahora, que ya no les alcanza, también las fuerzas de la defensa. Me parece que estamos ante una situación que el gobierno ya lo venía delineando, decíamos hace un rato, y en general lo que han hecho es meterse dentro de una lógica que a nivel mundial está hablando de una especie de macropolicía internacional que está tratando de sujetar todos los procesos que se dan en los pueblos, Y en este caso específico, lo que hay es una eh, devaluación del proceso democrático, porque la democracia que nosotros tenemos una democracia meramente procedimental, formal, donde lo único este que realmente está siendo valorado y, y, y catalogado por el gobierno y por el poder es políticas económicas de extracción de riqueza, política económica de avance sobre los bolsillos de los trabajadores, y para evitar o para evitar, ...necesitan de un poder represivo más. No, no existen las casualidades en esto. Es muy claro, esta es una consecuencia. El, el, cuando la Ministra Bullrich dice hace un tiempo atrás... ...es necesario garantizar una nueva ocupación territorial... ...más allá de todo lo que dijo la Ministra Bullrich... ...con relación a la protesta social. Eh, cuando dice que no se puede gobernar con el espejo retrovisor... ...mirando hacia el pasado y que hay que insertar a las Fuerzas Armadas en la democracia, lo que está diciendo concretamente, siendo Ministra de Seguridad es que tienen un rol reservado para cumplir el despliegue represivo que ya no les alcanza solamente con estas fuerzas sino que además necesitan, más allá de la cuestión violatoria de la ley de seguridad de la ley de defensa, de la ley de inteligencia y del propio decreto 727 del 2006 que legítima, le limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas pero que además con otro detalle las Fuerzas Armadas aún podían realizar alguna tarea sola y exclusivamente en materia de, de despliegue interior si reciben el avance o reciben la agresión de alguna fuerza armada de un país extranjero. Bueno, y venimos a la República Bolivariana de Venezuela porque su capital, Caracas, está de cumpleaños. En medio de esta tremenda crisis económica que vive el país, la capital se prepara para celebrar su aniversario. Nuestro compañero José Blanco nos preparó el siguiente trabajo. ¡Feliz aniversario, Caracas! 451 años de su fundación por parte de Diego de Losada en el año 1567, quien le da el nombre de Santiago de León de Caracas. Por tal motivo salimos a preguntar a las personas que hacen vida en Caracas qué regalo pueden pedir para su ciudad capital. Te viste todo Julio Corniele. Primero, le pediría con todo respeto a la alcaldesa Erika Faría, un poquito más de atención, sobre todo el centro de Caracas, en el área de seguridad, con la buena policía de Policaraca, haga la redundancia. Segundo, los sótanos del centro de Ciudad Bolívar, yo lo considero un patrimonio nacional, a lo cual hay que tomarlo mucho en cuenta. Está muy abandonado, oscuro, eso para nosotros es un patrimonio, bueno, muy grande, eso, está, eso es lo que se llama la imagen de Caracas. Eh... Sobre la otra cosa, el Ejecutivo Nacional un poquito más atención, sobre todo, al área de la salud, porque he notado, ya lo vivió también en carne propia, el descuido, sobre todo en el abastecimiento de medicamentos. También hay informaciones extraoficiales, vamos a decir así, por otro rumbo, de que los directores, sobre todo de las clínicas populares, agarran la información, medicina, al llegar y la depositan en sus direcciones o en su oficina y no pasa como es el área de farmacia y hay muchas sustitución y malos pensamientos al respecto. Por favor tomen en cuenta todo eso, lo pido con mucho respeto como ciudadano venezolano y sobre todo Caracas. Adriana, bueno yo le pediría que la acomoden a Caracas porque Caracas está devastada totalmente está de lo último Caracas en cuanto a todo completico. Y salud. Y en salud, por supuesto. Yo ahorita mismo voy al clínico. Ese clínico está patas arriba. Señor. ¿En seguridad? ¿En seguridad? Bueno, vamos al aire, pues, a la despensa de los atracadores. ¿Se ha transporte público? Ay, ni se diga, mi amor. Ando buscando un transporte aquí nada. Ando buscando transporte por ahí. A veces si me puedo montar el metro. ¿Agua? Ay, agua tampoco hay. <risa> agua. ¿Electricidad? Y electricidad está malísima también. Todos los servicios están malos. Leonardo González. De Carlos para Caracas. Paz, alegría y esperanza. Lady. Bueno que que la acomoden más, que, que estén pendientes más de, de las calles, porque supuestamente hay jornada de, de limpieza, pero en verdad eso no funciona, porque esa gente no hace nada. Tiene que haber una mejor organización, pienso yo. Pero el regalo es que ayude a la gente y el pueblo, porque como estamos viviendo esta situación, es muy difícil estar así, pues no, ya no tenemos ni para comer, ni los niños van a poder estudiar. Así es el bono que hay que hacerse. Uh -huh. consciente también maría hay que que la más bella mi capital es la más bella eso es lo más bello que puede haber que no, no lo sepamos valorar es otra cosa que tengamos la mente destructiva porque tú sabes que uno destruye a la gente con, eh, la, la con la mente con la, al hablar y eso pero si uno le ponemos a, a las cosas será que vamos a que que no la dejemos sola y otra cosa que no destruyamos tanto a, al país que lo tenemos destruyendo Venezuela es muy bonita. Bien, allí las peticiones de las personas consultadas por el aniversario de Caracas, la mayoría solicitaron mejoras en las políticas públicas que generen mayor eficacia dirigidas a los servicios públicos para el bien común. Así, señores de los diferentes gobiernos, central, municipal y gobierno del Distrito Capital, las acciones están en sus manos. de la cumpleañera de hoy, Caracas le reportó José Blanco Gracias Caracas, se le tiene señor Bueno, de esta manera llegamos al final de su programa Contacto Sur, un saludo a toda la gente que nos escucha en la patria grande, le saluda Edwin Rodríguez, buen día Para nosotros informarle es un placer Alejo, Contacto Sur en el mundo desde nuestro mundo leer 2020 te toca y te prende